No ejercemos como machos, nuestro ejercicio es de hombres, con la vida bajo el brazo y la muerte en los talones. Queremos la paz sin mancha, ni comprada ni vendida, ganada fuerza de heridas, sin violencia y con razones. Nos compran y nos pagan, somos de esa piel a medias que está entre Dios y la nada, no queremos la violencia. No ejercemos como machos, nuestro ejercicio es de hombres. Orgullos y sin cuentos Ni gallitos ni matones Que nadie llame cobarde Al que ama la libertad Pero no quiere matar En nombre de otras razones No nos compran ni nos pagan Somos de esa piel a medias Que está entre Dios y la nada